Tenemos al señor Cristian Lagrota. Cristian, buenas noches. Matías Cuargo te saluda. Estamos acá con Facundo y con Gabriel. Hola, Mati. ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Acá andamos. No me siento bien trabajar. Me alegro, Cristian. A ver, ¿por qué te llamamos hoy? Porque acá hay un mito, ¿sí? Que tenemos todos nosotros, los tres que estamos en, en la mesa. Que siempre dijimos, sí. Siempre que te tomas un taxi, es algo recurrente en nuestro programa de radio, este comentario, que es, eh, el taxista dice que es ex jugador de fútbol, que jugó hasta tercera, que jugó en primera y demás. Y nosotros... Es poco creíble esto para nosotros, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Te conocimos a vos, Cristian? Sí, Cristian la Grota, el que el que nos escuchó sí. su nombre y lo comprobamos, viejo. que puede ser? ¿Puede ser cierto lo que dicen los taxistas? Cristian, ¿es así? Es así, es así. Yo tengo un pasado de vida que es un poco loco, ¿no? Porque cada uno es como es lógico. Eh, un taxista, cada uno tiene su mundo, dicen que es un, el taxi es como los psicólogos, ¿no? Sí. Cada, cada uno te, te cuenta algo diferente, algunos te dicen los taxistas son mentirosos. Yo, yo hace tres meses trabajo en el taxi por cuestiones de vida, jugué hasta el año pasado en el ascenso, estuve en Italia jugando siete años, jugué en Argentino Junior hasta los 21 años con jugadores como Garfagnoli, Schiavi, el negro Bennett. ¿El negro, como, tenis, el negro, eh, con el negro Vene. Uh, eh, tengo, qué sé yo, en el año que surgió Julito Arca, Juan Pablo Sorín, eh, Pena, Tomatito Pena, eh, bastante, Pontiroli, bastante jugadores que, la verdad, bueno, ya son viejos. Sí. pero Y después en el momento que surgieron como Colochini, Marinelli, Medina, todos esos jugadores juegan conmigo. Yo la ¿Y? verdad que tengo recuerdos grandísimos que vamos a llevar a la... Como llevar a la casa a Carlitos Teve cuando no tenía para viajar. Comía la milanesa con nosotros en el Club Parque mm. y a la noche lo llevábamos al Fuerte Apache con el coche. No. Y le dejábamos 10 pesos para que venga a entrenar. Eh, son cosas muy... Son experiencias muy lindas. Aunque yo no haya hecho la fortuna que tienen ellos, claro. ni haya jugado en el Manchester United, en el Newcastle, como Fabricio o ni Medina en la Selección Nacional, uh -huh. jugué con esos monstruos al lado mío y yo... En mi chiquita carrera que hice, tuve la experiencia como estar en Estados Unidos, en el Calza City, como estar en Italia, jugar en la ciudad de San Remo y salir campeón. Eh, cosas que uno queda ¿Jugate? siempre... A ver, para, vamos un, un poquito, vamos a acomodarnos de historia. Vos arrancaste en Argentinos, ¿sí? Y de Argentinos te movés para qué club. Yo en Argentinos Junior juego, arranco de los 10 años hasta los 21 años. Sí. En Argentinos Junior. En ese... Yo tenía desde los 15 años representante Jorge Sisterpil, representante de Maradona. Ah, sí. Bueno, él me daba su viático, contrato con Adidas, teníamos la ropa en ese momento que un par de botines salía caro. Sí, claro. Eh, tanto mi papá como mi mamá, en el sentido yo nunca le pedí nada, siempre traté de ser independiente para ir a, ir a entrenar, por ejemplo, iba a cuidar los coches al Cementerio de Flores el día del padre y la madre. Claro. Me levantaba a las 6 de la mañana, cuidaba los coches Para después poder salir a bailar con los chicos O ir a entrenar sí. claro. Juego hasta los 21 eh, Cuando estaba el técnico Gustavo Quintero en reserva Él me subía a reserva a jugar a la cancha Colón de Santa Fe Voy, que Argentino Se tenía que salvar del descenso Voy, juego ahí, juego en la cancha de Ferro Con, eh, con Independiente sí. Con Independiente, creo que era por La verdad que ya ni me acuerdo claro. eh, Con Independiente Y bueno por cuestiones de futbolística, que el fútbol es lo más lindo que hay, pero a su vez es muy doloroso las cosas que vos tenés que vivir, sí. porque te castiga mucho, tanto sí. en sueño como en injusticias, porque a veces es capaz que por medio de otras cosas te tenés que sentar, o claro. tenés que mirarlo de la tribuna, y vos estás al... Tener... Por ejemplo, a mí yo tuve que esperar debutar, y no pude debutar en la camiseta donde yo estuve 14 años siendo capitán durante 6 años, Porque estaba Garfañoli Garfañoli corría con las rodillas No se quería retirar Y yo seguía entrenando Muriéndome de frío Con las medias agujereadas sí, Muchachos claro. seguían jugando Seguían robando Y me quería morir claro, tenés, bueno. Tenía ¿Y? un luque Lo mismo 200 años Y estaban ahí <risa> Y yo no nunca claro, claro Es un bajón Pero bueno Entonces tuviste que Rumpiar para otro lado ¿No? Después de Garfañoli Sí, la, sí no... ahí directamente a Italia Ahí sí, directamente a Italia ¿Y a dónde directamente... a Italia? Fue pues así la, la historia de Italia, la más linda que me va a quedar en mi vida gracias a carlito Marinelli. Eh, sí. Ese chico para mí es Dios, yo me lo voy mi amigo y por él doy la vida, en el sentido, mirá lo que llego a decirte, ¿no? Claro. Porque yo, 21 años, me quedo sin club, mi ex-mujer queda embarazada Uf. y tengo que salir a laburar. Sí, y sí. A mí nunca se me cayeron los dedos por laburar me metí en, el, en un lubricentro yo no sabía ni lo que era el aceite <ríe> sí. me metí dentro de un lubricentro a trabajar con mi amigo entonces que hacía trabajaba en el lubricentro y iba a a la noche, a al parque Avellaneda claro. frío, calor, nieve lo que quiera, acá yo iba a correr iba a entrenar, iba a jugar al babi una noche me llama tanto Colocini, Marinel y a una fiesta en un restaurante acá en Palermo que de Fabrizio Colocini ajá Y me encuentro con Marinelli después de siete, ocho años que él estaba jugando, eh, jugó en Italia en el Torino, jugó, jugó estaba jugando en Inglaterra en sí. ese momento. Sí. Eh, te podés imaginar que hacía como ocho años que no lo veía, porque de boca directamente se fue a Inglaterra. Claro. Me siento con él en la mesa y siempre fuimos amigos, viajamos a Italia juntos en las inferiores, tengo foto con él, todo. Empezamos a hablar, a hablar, a hablar, no hicimos re amigo, pero afianzamos más la amistad que teníamos después del contacto que habíamos perdido. Sí. Él en ese momento... <ríe> se pone a hablar conmigo y lo, lo agarra a Racing, firma el Racing, con el pato filiol, cuando estaba el técnico pato filiol. Sí. ¿Yo qué hago? Le digo, Carlos, yo te hice incluir, que toque el otro, me subo a un taxi, ese taxi era de mi ex-suegro, me subo al taxi y salgo a laburar tres meses de taxista, que no o sea, entendía nada de verano, trabajaba de 6 de la tarde a 10 de la noche, a las no, once, y, me iba a mi y, casa y no entendía nada. Sin GPS encima. Nada, no, nada, aparte eh, me veían joven, 22 años, bueno sabes sabés las propuestas que tuve en el taxi, me quería morir, yo llegaba a mi casa recién casado, se me subían, el, sin sí. decir mal, los maricones, eh, todo, yo me quería morir, llegaba temblando a mi casa porque te ofrecían plata y yo no, no estaba acostumbrado a eso, no, ¿viste? Claro, claro. Y bueno, empecé a hacer así con Carlito, bueno, él todavía no se había casado, un día me llama y me dice, che Cris, noche salimos, ¿a dónde? Vamos a ir a un lado. Y bueno, vamos, ¿pero para qué tengo que hacer la plata para llevar a mi casa? Yo llamo a mi mujer, mira que salgo, sí, no hay problema, andá. No, yo te la doy. Claro, me lo hizo una vez. Yo agarré, quería salir todos los sábados y me pagaba. Me pagaba <risa> la recaudación me daba 100 pesos, 200 pesos. Yo lo llevaba a casa y yo salía de gira con él a 3 de la mañana. Bueno, así, cosa de amistad, viste, de pibe. Sí. Un día me voy a la concentración, pues yo iba a todas las concentraciones de Racing, ahí en el hotel, ahí cerca del centro. Mmm. Y me dice, che, Cris, tengo un regalo para vos. Le digo, ¿qué pasa, Carlos? Tomá, tengo este sobre para vos. Cuando abro el sobre eran 3.000 dólares. Uh, me bueno. regala 3.000 dólares diciéndome, negro, quiero que te compres un coche. Que sigas entrenando, pero que trabajes para vos sin depender de nadie. Claro, no. Yo te puedo asegurar que se me caían las lágrimas. Porque de una amistad y que de muchos años, a perder contacto y a volver a, a tener ese contacto de nuevo... Sí. Para mí, te digo la verdad, me llevaba, íbamos a comer, yo tenía, yo alquilaba un departamento de ambiente con mi nene chiquito que lo habían operado, eh, mi ex mujer sin trabajo, claro. ¿viste? Había que arremarla, pero yo quería cumplir el sueño en jugar. Sí. Pasó, me compró el coche, sigo laburando, un día me llega un llamado Italia, Carlito Marinelli, que se había ido a jugar al Torino. Sí. Mm. Me dice, Cristian, ¿tenés pasaporte italiano? No. Trámite, familia, italiano, sí, tengo. Juntate todos los papeles que tenga Le digo, para ¿por qué? El 3 de mayo viajás a Italia, me dice. Sí, bueno. para, para una prueba qué? Vos de qué jugás, no. Cristian? ¿Eh? Vos jugás de 4. ¿No Yo jugaba de lateral y terminé claro. jugando de volante central, de 5, terminé jugando en cualquier me faltó jugar de arquero nada más. <risa> Pero jugué, jugaba de lateral. Sí. Y bueno, me voy a Italia. En el momento, para hacerlo para hacer el pasaporte italiano más rápido, porque viste que te decían en esa época, yo te estoy hablando el 2004, 2005, sí. en esa época era que estaban todos los pasaportes con Verón, que se iban todos para afuera, sí. eh, me dicen, venite acá, a Italia, yo te pago todo, vos te venís, que la gente del Torino te empieza a hacer el pasaporte. Le digo, ¿cómo el Torino? Si venía a jugar conmigo al Torino, venías a probarte a Torino. Sí. Yo te puedo imaginar, voy ahí, para mí era, qué sé yo, te estoy hablando que el... el le digo más grande del mundo porque de la nada ir a entrenar con el Torino. Claro, una locura. ¿eh? Encima encima un espectáculo, porque yo yo de barrio, yo por más que me dan el loto y así diciendo siempre igual, no me va a cambiar nada. Uh -huh. y, y viviendo en Plaza Castello, pleno centro del Torino, que pasaba, yo iba a entrenar y le dejaba la zapatilla a la mujer de Marilé Y la ventana y pasaban los jueves y alguien el ciruja que deja la zapatilla en la <risa> ventana y era yo. Y encima son todos fino ahí, ¿viste? Bueno, Pasó, bueno el Torino me puede hacer el tema de, de juntarme todos los papeles Me dice, bueno, no hay problema, volvés para acá el Torino Me dice, pero andá a Argentina, tratá de terminar los trámites allá Porque tenía que venir al consulado de acá a hacerlo sí. En ese momento cuando yo llego al consulado, ese consulado me pide 5.000 euros oh. para pagar Dije, ¿dónde saco 5.000 euros? Ni robando el banco, te imaginás, en el 2005 ¿qué hacía? Sí. Pero digo que había acá no mm. podía hacer nada No, me llama Capito Mayen Me dice Ya tener la plata En lo de mi representante Anda a buscarla Qué hijo ¿Todo esto puedes... ya con un lugar Asegurado en el Torino O tuviste que ir a probarte O te probaron No, de no esto? Yo yo directamente Cuando llego allá Firmo Llego al Torino sí. Contento Te podés imaginar Ni zapatilla tenía Llego al Torino El Torino Entreno dos meses Quiebra el Torino Fue en el momento Del falimento del Torino Quedró el Torino oh. Pará Marinelli me dice ¿Qué hacemos? ¿Y qué sé yo? ¿Vos <risa> Me dice, yo vengo a Inglaterra, todo el sistemado. Vos andás a que sea de mozo. anda a trabajar de mozo, que se hagan algo de euro. Me agarra el representante que me había llevado y me lleva al norte de Italia, el Torino, a 150 kilómetros. Sí. Me lleva a la ciudad de Alasio, ahí en San Remo, Montecarlo, toda la parte de ahí. Me voy. Yo te podés imaginar, no decía ni buen día en italiano, no entendía nada. Claro. Era, era lo mismo en chino, no entendía nada. Claro. Para mí era todo lo mismo. Me, me dejan en un hotel con pensión completa, a entrenar a la playa, porque allá era pleno verano, hacía 2000 grados, Buenísimo. entrenaba la noche en la playa, y bueno, esperando que nos llegue una propuesta importante para poder firmar, claro, sí. te puedes imaginar estuve tres meses así, Uf. estaba desesperado desesperado, saltaba por las paredes eh, la gente que me bancaba, porque de dónde iba a sacar yo para vivir sí. Marinelli me venía a visitar capaz que viste, me ayudaba con algo firmo en un equipo me dice, mira hay un equipo, le digo ¿qué equipo hay? Me dice, "Final de libre." ¿Dónde eso? Se tiene que salvar el descenso, me dijo. ¿Cómo es que, que la de descenso? Yo para un pasaje a mi casa, le digo, voy a la Laura, voy a estar con mi hijo, le digo, recién nació, y yo tibia acá en Italia, le digo, "No hablo, yo para pedir la comida era todo con la carta con el dedo." Uh -huh. Te podés imaginar, tardé dos meses va a aprender a entender y tres meses para hablar yo animarme, porque aparte soy un animal hablando, ¿viste? Sí. Porque mezclo todo lo verbo, todo. Ahora ya no, pero al inicio, viste, era un desastre. Eh, bueno, y ahí agarré agarré un equipo por 600 euros y me dieron el departamento, 600 euros así como escuchaba sí. que quería, quería tomar un café y no tenía que comprar la galletita para la, para la merienda claro. bueno me fue andando bien, fue bien, fue bien en tres meses metió ocho goles porque ah. jugaba de cuatro y por momento, bueno gracias a Dios de la Virgen tengo la posibilidad de que pateo fuerte empecé a hacerme conocer por el tema de patear tiro libre y penales Eh, me fue bien en diciembre en diciembre puedo llegar una a negociar de nuevo con ellos, y por lo menos me traigan mi familia dos meses claro. sí. me trajeron a la familia dos meses ellos se volvieron a venir, yo le digo bueno, me voy a Argentina, me vine dos meses acá, después volví a ir en ese momento cuando arreglo de nuevo, arreglo de nuevo la plata un poquito más de plata sí. casi el doble, 1200 yo me acuerdo todos los números, 1200 <risa> euros más todo pago claro Sí, porque sabe como la pasé en negro, te puedo asegurar que sí, que la pasé jodida. Ahí va con la calculadora a todo lado. Decir ah. que allá no es como acá, viste. Allá un alquiler valía 200 euros, 200 euros, claro. con 500 euros comía. Pero ¿de qué me sirvía allá y no guardarme ni siquiera 100 pesos? Bueno, no, no, no servía, porque el cambio sí. de vida sigue sí, lindo, pero allá la vida es costosa, te lleva a altos niveles. Sí. no bueno, la cosa es fácil, fui cambiando de equipo. El segundo año metí 12 goles, capitán, eh, nota por todo lado, me salvé a los 90 minutos. Llega el equipo de la ciudad de San Remo, la San Remese, está en Serie Chi, sí. eh, me compra, eh, arreglo un contrato casi ya de 2.500 euros, más premio más 1.502 euros por claro. cada 5 goles. Sí, o sea que ya de a, de a poquito te fuiste haciendo un nombre, te claro, fuiste moviendo, fuiste subiendo categoría. Claro, fui subiendo de categoría, me fui sí. sistemando, imagínate que en 6 meses andaban en un Audi. Ah, bueno, Cristian, está, como querías ¿Y jugaste la Copa Italia, Cristian? La jugué, la jugué y no la pude ganar nunca La sí. podés creer que no. no la pude ganar nunca <risa> eh... ¿Te tocó algún equipo así de los grosos? No, porque a el equipo lo, sí. Yo te explico, allá la Copa Italia Es dividida por regiones sí. y, eh, Italia, eh, Italia es como Inglaterra son Y España, ¿no? son Tienen 18 millones de ligas Y 450 regiones claro. Y está toda dividida claro sí. Por ejemplo, yo llegué a la final de la región de Liguria que es toda la parte de la Liguria y la parte de Toscana llega a la final esa la sí. perdí las dos veces por penales claro ¿viste? pero no la pudimos pasar sí vos pasás y terminás jugando eso claro. si sí, jugué amistoso con el Génova al Génova le convertí un gol salió en la etapa de todos los diario que los tengo guardados en casa <risa> eh, jugué contra Borriello Dibayo y Tengo fotos, tengo todo en mi Facebook, que la verdad que es un recuerdo hermoso. Qué bien. ¿Camiseta, eh, te, te, te, te agarraste alguna? Pero... Tengo, tengo, tengo camiseta de Palacio, que me hice muy amigo de Rodrigo Palacio. Ah, tengo, tengo camiseta de, cuando fui al Torino le manqué camiseta a todo el mundo. Claro. Tengo la camiseta de mi amigo, eh, iba a comer con, me acuerdo que estaba Franco el uruguayo, le digo, Franco, le digo... La cama, la camiseta se la llevó llevado los pibes, mentira para mí. Y yeah. sabe qué, qué, qué sé yo yeah. que vea ta de nuevo ahí, me llegó el toda del negro Pinga al brasileño Pinga, que yeah. el negro le botaba mala joda y le decía, me decía, vení, venite conmigo ese chabón, eh, jugador del Torino, alquilaba los lo boliches los domingos al mediodía, ah. para hacer la fiesta. Le digo, vos, me decía, vení vos argentino, venimos nosotros. Le digo, sí, vos dame la camiseta. Me traje botines de todos los colores, me traje botines que usaba botines amarillo usaba odine blanco, todo me traje. No, eh, no, te pero esa que todo, tío, preguntaba Cristian por por la joda en Realiga, me hablabas ahora del de brasilero. Sí. Eh, salía mucho de joda allá o, era, o eras más no, tranquilo? No, olvida, te olvidas, te ha salido veces a bailar. Salí dos veces a bailar allá, primero que estuve un año solo y no hablaba nada, no casaba una y son lugares muy chetos. Claro. Sí. Yo te digo la verdad que apenas es si va ahí con si no va con Armani Ah, eh, claro. Toscani o Cosos Te miran de arriba abajo claro. Yo iba con la ropa De Qué sé yo De qué decirte de, de Cualquiera Naifer sí, Aldi sí. A la zapatilla Naifer Aldi <risa> iba Gemea. ¿Entendés? Entonces Sí Acá son marcas Capaz que son marca conocidas ¿Viste? Pero allá te dicen ¿Y esto? ¿De dónde lo sacás? Sí. Que venden en ah. la playa Son así de, ¿Viste? Son medio cerrados Sí, sí, sí, sí Entonces claro. bueno Al segundo año No, ya Después ya empecé A cambiar el tema De ropa Vestimenta Tener que traje Camisa Pero Tres años era así y de joda así salí dos tres veces, una vez me jugaba el, me jugaba al descenso y me engancharon un juego a la noche, le que nos salvamos hice un gol y quedé perfecto, si no me estaba masacrando, <risa> claro, claro. te mata, te mata. Cris, eh, escuchame la cosa, ah ya, esto vos jugaste el en, eh, en, en, bueno, en el Torino, en cuando jugaste en el Torino, por ejemplo, estaba en la Serie A o estaban eh Seria que sería el quebró. Ah, ah okay, no, ese ¿verdad? quebró perfecto y con entonces... Recoba no coincidiste y no podés ser una buena camiseta. No, no, no, el Chino Recova no estaba El Chino recoba llegó llegó antes eh, Fue antes de Marinelli sí. Después llegó Marinelli Que Marinelli se hace famoso en el Torino Porque le pega una piña a un jugador de la Juventus Entró 5 minutos y le pegó una piña a la boca a un jugador de la Juventus <risa> Y lo, lo, lo amaban sí Directamente, que... le pegó una piña y lo amaban <risa> y, y al nivel allá, loco, era O sea, vos, no sé, te fuiste acá Y allá, <risa> te, ¿te fue más fácil? digo Te fue bien porque era... Es mucho fácil para argentinos jugar en fútbol italiano ¿Sí? Sí, porque nosotros somos más sanguíneos. Uh -huh, claro. Vos fíjate el Cholo Simeone. Claro, sí. Fijate el Cholo Simeone. El Cholo Simeone fue era Dios. Sí. Y capaz que le dabas una plata en los pies y era, no se sé, pasaba a dos conitos. Y yo lo mismo. Yo sé mi virtud y mi defecto. Claro. Entendés, mi virtudes son que soy fuerte, voy a marcar, voy bien arriba. Claro. Y paseo sí. fuerte. ¿Está bien? Sí. Pero si me decís pasarte tres jugadores, me caigo. Claro. Claro. claro. Entonces, que... sí, vos tenés que salir tu límite tu... ¿Seguro? No, no, no podés. ¿Seguro, seguro? Llegué a lo que más llegué, por circunstancia de la vida podría haber llegado mucho más sí. y no, no no llegué por otros problemas, no por el fútbol, claro. sino por capricho, por elegir opciones equivocadas, sí. eh, son cosas bastante bastante difíciles, ¿no? Sí. Estamos charlando con Cristian Lagrotas sí, y Cristian nos está contando su rica historia en el fútbol del ascenso italiano, sí, nos contó un poquito... De, de, de lo que era allá, jugaba en Sanremo Remo la, en la selección, un equipo de San Remo que es una, dentro de todo, es una nacionalidad, es un país ahí San Remo, ¿o no? No, tiene no, no, no es, da, es una selección Lo único que está dividido con estoy Italia prendido, es Marino, la ciudad de San Marino San Marino, me estoy confundiendo con San Remo y sí, tal cual eh, Y ahora, Cristian, bueno seguiste allá en Italia, después volviste para Argentina ¿Siguiste jugando acá en Argentina o no después o de esos 7 años? Mirá, allá. yo te, te digo la verdad que llegué sí. llegué Pero me vine porque tuve la propuesta y la a el al Stronger de Bolivia. Ajá. Sí. Ahí, ahí. Yo, ¿Eso, eso yo es la altura? Vine... Sí, tiene ah. sí la paz. Es el, vendría a ser el Boca de Bolivia. Claro, y eh. el Bolívar, el River. Ajá. claro Estoy allá jugando jugo, prácticamente, porque yo de San Remo paso a Cestri Levante, otro equipo de la Liguria, que es otra categoría mucho más arriba. Ahí el presidente me quería mucho, era como el hijo. Eh, la verdad que perdí dos campeonatos para, para ascender y no pudimos ascender eh, bueno, yo después al año me llega la propuesta de venir al Stronger de Bolivia, por me, esas son las cosas duras que uno que uno pasa porque me llaman durante 6 meses me vuelven loco por teléfono allá jugaban a las 3 o 4 de la mañana, mirate los partidos el técnico era Cravioto eh, primero era Coelho y después era Néstor Cravioto eh, me llama el presidente Azbun, me llama un representante de Rosario Me en Cristian, viajás a Bolivia, te va a la plata, eh, saqué las cuentas que me toqué, eh, sí. que me tenía que sacar para ver qué diferencia había. Dije, hablé con mi exmujer, con mi hijo y había nacido mi hija. Le digo, mirá, eh, vámonos, vámonos, sí. que yo ya no quiero tomar acá, no ya me cansé, extrañaba mi país, ¿viste? Sí. Aparte en Italia ya empezaban las cosas mucho más duras. Sí. Entonces agarré, bueno, el representante este empezó a hablar, lo pregunté, Todo, estaba todo perfecto sí, eh, tener sí, reserva, sí, sí. me mandan precontrato Firmo precontrato por internet Que yo lo tenía ya lo leí Lo leí con un abogado que yo tenía ya en Italia ¿Y qué pasó? Que me decía, ojo, tenés cuidado Pero bueno, bien eh, Hago una mudanza internacional sí. Mudo todo Mi exmujer viaja con los negros para acá a Argentina Le digo, yo voy en un mes Nunca fui Me quedé un año más en Italia sí. Líos familiares, sí. lógicamente Vine a Bolivia, no había plata el presidente estaba por quebrar, el presidente se escapó a Bum. Oh. Se escaparon todos, había dos ligas argentinos que también empezaban hacía seis meses que no cobraban, uh -huh. me voy a lo seguro. Claro. Volví de, de Italia, de Bolivia, me volví a Italia. En el momento que llego ahí, bueno, me llaman para jugar a la selección argentina de fútbol playa. No. Epa, juego a la juego a la selección argentina de fútbol playa contra Pagliuca, Gans, Dicaño, <risa> Dicaño. Eh, a cancha llena contra Portugal. Italia cuartofinales que están los videos ahí en internet. Sí. Ese eh, año fue más o menos en 2010 por ahí. El último el último año, claro, el 2010, que sí. te digo la verdad que yo imagínate, hago <ríe> venir toda la familia acá y van a mirar los diarios de Italia donde entra mi mujer y me quería matar porque te me puedo imaginar, me ve con antojo la camiseta de la selección en el medio de una isla. Eh, me dice, "Vos que y que te venías a la grande" y que vamos <ríe> para la selección. <risa> y bueno, yo son errores que uno te lleva mal fútbol porque yo priorizaba más el pudo en ese momento que la familia. Claro, ese claro, es uno de los errores más grandes que uno mm. puede cometer, ¿no? Sí. pero es así. ¿Cuántos años tenés ahora, Cristian? Yo tengo 31 recién cumplidos. Cristian. Ah, no, está 30, creo, y deja, ahora dejaste de jugar, este, ¿podrías haber seguido? Digo, hoy, hoy día estás bien físicamente, me imagino que uno no pierde esa costumbre de seguir entrenándose. Este, por te hubieras o oh, no sé si ahora, pero tuviste nivel go decir para poder jugar en primera acá tranquilamente? Mirá, eh, primero principal, sí. yo toda mi vida me cuidé. Claro. Era más sano que el agua, te digo. no Yo era de esos jugadores que tenía que jugar los domingos, jueves, viernes y sábados, estaba en casa. Sí. Siempre me gustó la vida de novio, ¿viste? Como yo me casé pibe, claro. yo me casé a los 21 años. Era por fuerza hacer vida de eh, vida de casado, de casado tranquilo, y claro. a entrenar. Y bueno, yo no tuve la posibilidad de jugar acá en primera, estar soltero. ...y bueno, y viste que le da... a ...tu cochecito, bien sí. vestido, te uh -huh. conocen... ...bueno, yo todo eso... ...lo hice en Italia... ...que te podés imaginar, en San Remo... ...pensé que no me conocía nadie, no podía caminar... Claro, eh, ah. ...foto... Eh, ...tengo la suerte... ...que no me lo voy a olvidar nunca... ...con mis dos hijos en la tribuna y yo hacer el gol y salí campeón... Sí, ...que faltaban 10 minutos... ...y un gol de cabeza y salí campeón con ese gol... ...y salí en todos lados, foto... ...y para mí era lo más glorioso que podía haber tenido en la vida... Eh, estar que mis hijos estén ahí en ese momento Y acá No quería jugar más Vine sí, claro. ya con el tema del problema de familia Y dije, el fútbol me está la, me sacó lo más importante Porque primero el principal Que yo soy muy pegado A mi, mi tía Marisa uh -huh. eh, A mi prima Steffi Y a mi hermana ¿Qué mi tiene hermana tiene la prima Steffi, Cristian? ¿Eh? No, no, no, Mirá, no te metas con la Torcaza Porque para mí la Torcaza es mi nena Pero tiene 20, es grande, tiene 24 años Pero mi nena eh. está muy bien la, la, Y tengo a mi hermana Que es la mitad de mi vida Y con mi sobrino ¿no? uh -huh. Es más, eh, yo extrañaba eso claro, Más que claro. nada, me faltaban ellos Porque yo, por ejemplo Mi tía Hablo como, si fuese mi mamá eh, Más que mi mamá, mi amiga uh -huh. eh, sí. La amo, y bueno Mi prima lo mismo, son son ellos que están ahí de la parte de mi hermana, que dice, mi hermana tiene 40 años, parece de, de 28, es una lady, sí. pero la te, tengo que andar con la, con la ametralladora porque está ah, claro. bien, no me la toque Pero no, no, te digo la verdad, vine acá, bueno, tuve el divorcio, que eso es una de las cosas que afecta bastante, pero sí. tampoco 10 años de matrimonio con dos criaturas, viste, Te cae un bajón, porque a todos le pasa, no hay es que el hombre se dice, ah, me divorcí, tira la, tira la chancleta, mentira, eso, ¿eh? esos son todos mentirosos. Sí. Molesta, viste, porque vos perdí una familia por tantas cosas. Yo perdí claro. por el fútbol, perdí a mi abuela, que no estaba acá, falleció, uh -huh. sí. y perdí a como mi hermano, que era mi cuñado, que era el marido de mi hermana en un accidente de tránsito, y yo me daba la cabeza contra la pared. Claro. Yo era piel y uña, sí, y sí. metiendo todo en la bolsa vos decís, el fútbol te da muchísimas cosas para subir y te la saca sí, eh, la vida personal de los jugadores de primera tiene muchos problemas pero bueno las vas a ver nunca, vos sí. ves que se pone la camiseta, entran a la cancha sí. pero vos sí, no sí. ves lo que está adentro del techo de la casa, sí, eso es lo más duro que hay uh -huh. hay jugadores que sufrieron mucho yo conozco eh, un familiar mío que es jugador no te voy a dar el nombre porque es famoso sí. pero ese muchacho eh... eh tiene problemas en la casa y en la cancha se desastre claro. se caga trompada con todo el mundo ah, desastre. claro desastre claro. pero cuando está bien es un fenómeno juega en la selección junto en todos lados claro. y eso demuestra lo que es la vida hay jugadores que yo conocí amigos que queman las penas jugando en el casino <risa> eh, fuman Porque casi todos fuman, ¿eh? No es que son sano como el Pupi Zanetti Que no sabe lo que es un vaso de Coca-Cola <risa> No se agotó, no se agotó, Cristian No, se no pero está no, nombrando no. al, al buen ejemplo está nombrado No está quemando no, nadie Yo, te, yo te, no, no estoy quemando a nadie Porque el Pupi Zanetti no sabe lo que es un vaso de Coca-Cola, es verdad El, el Pupi Zanetti, vos qué si te casás La despedida soltero, casás, la despedida soltero te no que te va a temprano Pará el, Y la luna de miel, ¿qué hace vos? Está con tu mujer sí. El Pupi Zanetti se fue a correr a las 9 de la mañana ¡Ja, <risa> Internet, son increíble. historias que uno no la sabe, claro. no la sabe, la sabe después de grande. Claro. Como tengo historias, historias de Maradona que me las contó el representante de Marcelo Simeonean, claro. eh, que que morí. Tira una, tira una, dale. Bueno, en la peor época del no, Diego No, que después sale el Diego Y te tira con todo No, que tiempo. a ver si me quiere hacer juicio a mí el Diego Que no me puede sacar ni las zapatillas me, me lo está sacando mis hijos cosa. A, mí, a mí no me puede sacar el Diego No me lo puede sacar no, Y después acá volví eh, ¿Pero vas a, a tirar una? ¿Qué querés que te tire una del Diego? Dale, medio, el medio, mirá, el Diego una vez eh, Primero, te tiro dos a ver. Dale. El Diego cuando jugaba Sí. Marcelo Simoenian es vegetariano sí. ¿Está bien? sí A Marcelo Simoenian lo llevaban a todo los partidos Donde jugaba el Diego Porque el antidoping pillaba a Marcelo Simoenian No oh. pillaba Maradona Ah, claro, claro está bien. Entendé, Estaba en la platea Una vez, Marcelo Simoenian Se escondió Y Guillermito Coppola desesperado Buscándolo donde está Marcelito que tiene que pillar sí. Porque si pillaba al Diego Levantó en cana Y atrasaron el antidoping como tres horas porque no encontraban a Marcelito Simoñán. Claro. Y Marcelito Simoñán se había aburrido se había ido a la casa. No, Tuvo no. que volver al estadio a pillar porque lo mataban. No, esa, ¿eh? y, y Coppola tampoco podía reemplazar no a Marcelito Simoñán. No claro, si te iba a matar a bola. Entonces lo buscaban a Marcelito que era vegetariano. lo no andaba, él era el representante, pero lo buscaba, tenía que pillar él. Claro. Esa es una. Y después otra, ¿te acordás cuando se estaba preparando para el Mundial? Con el, con el corredor sí. Claro, que estaban todos allá en la quinta Ahí que lo metió en el medio las vacas Al sí. Diego, que corría, que creo que era para el Mundial 94 Creo que era, no me acuerdo sí, sí, bien sí, sí. Un día el Diego se pasó Mal <risa> claro. y, y entraron y decían ¿Dónde tal Diego? El Diego deliraba Deliraba, deliraba, lo metieron al agua Empezó a los gritos Sáqueme las moscas, gritaba Sáqueme las moscas las abejas que me pican Le pegaba al uh, agua claro. Mirá, Imaginate Son historias Hay muchas Pero Ya está No te, no te alcanza programa Con no, las no, cosas que yo me voy a enterar te alcanza ¿Son, ¿Son las light estas? Estas son las light <risa> Las light hay, hay más picantes Hay más picantes Bueno <risa> No, pero Bien, bien La sí. verdad que no, Y acá jugué en el ascenso Jugué en tu unida Sí eh, Eso cuando volviste ya un poco. Sí, yo cuando volví Estuve ocho meses parado sí. No quería saber nada Entrenaba Iba a jugar al babi Y bueno Me vengo a vivir con mi hermana Vivo Sí En la casa con mi hermana Claro. Primero viví solo Y te digo la verdad Bueno, después me acercé mi hermana Mi hermana me pidió que le haga compañía Me vine con mi hermana Y me llama Juventud Unida Voy a Juventud Unida Tenía que esperar el transfer de afuera <risa> En ese momento No acordaba la plata Porque en el Juventud Unida ¿Qué creen? En el ascenso no nada yeah. Pero iba por la, porque yo quería sentir El roce de grande de Que me escupan Que claro. me puteen Que me tiren algo en la cabeza Que me exploten las bombas en la oreja Esto es así Y sí, porque allá en Italia vos salí a la cancha y te esperan con las cornetas, claro, los claro. pozos de coreografía con los cartelitos. Fuerza, qué me importa la fuerza a mí. Copime la oreja, que sabe qué, te arranco los pies yo. No, no, hey, claro, acá en el ascenso ganado partido y te dicen, tenés 50 pesitos de premio. Claro. Te voy imaginar, muchacho que labura 12 horas levantando una pared, le da 50 pesos, tiene 50 pesos para comprar la leche al pibe. Sí, obvio. Pocitos así. Uh -huh. Bueno, me llego al ascenso, acá a Juventud Unida. Yo a Juventud Unida. 6 meses sin jugar, te puedo imaginar, corría al treve y me calambrava todo. No importa, me fui poniendo, me fui poniendo, me ofrecieron laburar en Coto. Sí. Trabajé en Coto en el sector electrodoméstico en el Coto de Tortugas, sí. el grande ese que está el shopping. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Trabajé ahí un año. Eh, vendedor del sector de electrodoméstico, le vendía a mi amigo Matellán, le vendía a Bársola, venían todos a comprar y yo le vendía la serie aire Y bueno, eh, me fue necesito? bien igual, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Hay algo que no se has hecho, viste? Viste que bueno, parece mentira, loco. Yo te juro, por Dios, yo escribo un libro. No, pero uno me dice, ¿pero cuántos años tenés todos los laburos que hiciste? <risa> claro. Ya es que la gente acá en Facebook pregunta ¿cuántos años tenés vos por la historia del Diego? Que yo me digo, claro. viste, que agarra media tarde la charla algunos, preguntan ¿qué edad tenés? ¿31, 31 tenés? 31, dijo. Sí, sí. 31. 31. ¿Sabés lo que pasa? Que yo te explico. Yo de los 20 años, de yo en realidad... De los 13 años que estoy rodeado del Club Parque Argentino Junior claro, Se sí. puede imaginar que vi al Turco García en su mejor momento y en su mal momento sí. eh, a, los, a los hermanos Batista, a los tres Que la verdad que a mí el chino, que no es muy conocido Pero estaba ayudante de campo con Batista, mm. la selección uh -huh. en todo sí, el lado sí, sí. Eh, Me ayudó muchísimo porque era un técnico me apreciaba mucho Me dio la cinta de capitán durante muchos años Y sí. Ramón Madoni que era el Club Parque Que el viejo lo llevaba a dormir a la casa A mí, a Carlitos Teve a Colochini, sí. a, a Vila... Román, ¿A Román por ahí? No, a Román no porque es más grande que yo, pero yo estuve con el cucho Cambiazo, mm. yo bailaba la fiestita de los clubes con el cucho Cambiazo. <risa> Bailábamos con el Cuchu, con la Paglia, a César íbamos a la casa a comer. Sí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Aymar, lo íbamos a comer con Aymar. Aymar no era nadie. Recién ahora estaba, estaba en reserva cuando yo iba a comer con Aymar al restaurante que nos llevaba Ramón. Claro. Eh, mucho, mucho, muchos jugadores que que la verdad vi y lo sigo viendo. Por ejemplo, claro. te puedo nombrar jugadores que no son ni, ni conocidos, no, que yo los perdí de vista y después volvieron a jugar. Sí. Matías Caruso, Matías ah, Caruso ya. yo iba a la casa claro. eh, él se fue a Italia con 11 años. Mira qué amigo que era yo que me trajo una remera del Parma. ...de esas que venden recopia ...me dijo... ...toma a Cri... ...porque vos me ayudás... ...nosotros lo cargaban... ...lo volvían loco... Claro, ...a él claro. en el Babi Fútbol... ...porque era suplente de los suplentes... hoy claro. es el dos de Boca... Sí, sí. Dos de boca. Sí. ...tenga nivel para gente... ...tenga... O ...para no, gente claro. que diga... ...o no... ...pero... ...juego en Argentinos Juniors... ...capitán Argentinos Juniors... Eh, en boca? Sí, sí, un genio ¿eh? tal che, no sé, si bueno, suena que la, va, que tenés, conociste un montón de gente, eso no te lo saca nadie y este va a estar buenísimo. No me lo va a sacar nadie, claro. por más que diga nada, no, este es un mentiroso, mentira. Olvidate, me lo llevo yo acá adentro. Eso quiero... sí me dice nada, ah, pero que y no, por, no eso, creen. por eso Eso es hermoso. Este, escuchame, Chris, no te queremos sacar demasiado más tiempo, nosotros ya también nos apremia, es pero sí. Te quiero hacer una última, que en realidad viene con, con esto, que en realidad con lo que te decía Mati al principio cuando cuando arrancamos la nota. Digo, vos ahora, como taxista, sos o sea para a ver si seguís con el cliché este que nosotros creemos que existe o no, vos hoy se te sube un pibe, por ahí, y le contás la historia de que fuiste futbolista, o ni hablas de eso. No, a mí, te digo la verdad, a veces me hace mal, porque eh, son experiencias lindas, y me entristecen también, porque no... no Eh, yo lo extraño el fútbol eh, eh, lo extraño mucho pero a circunstancia de la vida hoy el taxi es mío eh, voy a seguir luchando por mi taxi eh, gano más plata que jugando vamos sí. a ser realistas prefiero sí, claro. ahora prefiero divertirme ir a jugar con usted al fútbol a ver cuando hacemos claro. un partido vamos a jugar dale, fútbol. Dale, me, gusta, me, gusta, me gusta. Eh, eso lo mismo yo voy a jugar con amigos a veces ni juego a veces claro. te digo, la verdad y ahí me cago en la risa porque Ahora se frío, ahora me decís venite a jugar el sábado a las 9 de la mañana, vas solo, yo no voy. Yo ya jugué, ya chupé frío. Tengo una por más de, que tenga 31. El sábado tengo una final, te venís eh, fútbol 8. Cuando quieras, sí, sí, voy, no tengo problema. Sí voy, pero Chris, no me digas a las 7 de la mañana porque juegas solo, perdés. La tarde, la tarde va a ser. ¿Y Cris la última? ¿Salíste a salir en algún álbum de figuritas en tu época en Argentinos? No, en argentino no, salí, eh, bueno, en las que hacían el baby food en Italia, en Italia sí, sí salí figurita que juntaba la figurita de yo, parecía un nene. Sí, sí. Eh... <risa> Sí, no, yo me compraba todo, ¿eh? solo sí, sí, sí. los domingos jugaba, los lunes iba, el diario se cagaba la risa, porque le decía, dame todo el diario. Claro. Tengo cajas y cajas. Bueno, un día las tenés que traer acá, Cristian, así vemos un poquito nosotros. Sí, no, no tengo, te, tengo un montón de cosas, tengo camisetas, bueno, la verdad que tengo un montón de cosas. Si tenés una, una camiseta para sortear para los oyentes de tarde, es bienvenida, ¿sí? La verdad que... Dale, te, dale, te, dale, yo te te digo, eh, te, las bu te busco una linda dale. y no tengo ningún drama. En el momento que apenas la tengo, con el nombre que, mío, con el número 4 colores de San Lorenzo ¿eh? porque el último equipo mío que fue San Lorenzo eh, del sexto y delante azul y rojo eh, muy, muy bonita Perfect. se puede imaginar que de esa me la quedé sí. eh, fui a la casa de deporte y pedí 10 más 10 <risa> en serio, ¿En serio? pedí 10 bueno. me quedé con todos los pantalones cortos bueno. me quedé... no, no te las quería regalar claro, claro. Yo, bueno, yo te pido una camiseta para, para sortear si es posible Cristian después bueno la producción Nacho de la producción se contacta con vos y te pido un short para mí Un جورcito si te sobró, Cristian. Dale, posible? dale, tengo negro, eh, tengo uno azul y rojo Le, con el número 4. Y te, sí, te lo alcanzo, quedate tranquilo, quedate Perfecto. tranquilo que yo yo les yo les alcanzo, te la sorteo, no hay ningún problema. Además, eh, más ahí, creo que ahí en una foto del Facebook mío hay una foto con la camiseta que yo tengo guardada, que estoy ahí que fue para una figurita también <ríe> y la tengo guardada, no hay problema. Perfecto. Eh No, no hay drama, chicos. Ustedes bueno, me llaman, no, no tienen ningún inconveniente. Cristian, muchas gracias por, por el contacto. La verdad que es lindo escuchar un poco tu historia de vida, ¿no? Arrancaste jugando al fútbol, hoy estás en un taxi, estuviste jugando en Italia, casi te vas a Bolivia. La verdad, muy rico todo lo que nos contaste. Y hoy inició un camino tuyo radial, te diría, porque la verdad que, que muy bien, muy bien con la nota. Así que también andá pensando esa, esa posibilidad, Cristian. Ojalá, ojalá. Me gusta a mí hablar de fútbol, te digo la verdad. Yo tengo una cosa, que digo las cosas de frente en el sentido no no exagero, por ejemplo, hay jugadores que yo sí le tengo que decir, no vos tenés la cualidad de saltar cabecilla y trabar fuerte y comerte el pasto, se la digo, si le digo para mí vos no hacés esto, yo por ejemplo soy un autocrítico de Carlito Marinelli, Carlito Marinelli me llamaba cuando jugaba a y me decía, ¿qué hice? Y hacés esto pero vos sos un cagón, decía capaz, ¿viste? Porque cuando tenías que poner la patita saltaste. ¿Entendés? No, es terrible, me está mal Y a él le gusta esas cosas Pero claro. a él, eh, a mí, hablame siempre bien de Carlito sí. Yo soy el único que puede hacer una autocrítica Yo escucho que a Carlito le decís algo Y yo te quiero pegar <risa> claro, claro. Y claro, fue eh, eh, mi nada madrina Vamos a así. Claro, bueno. está muy así Bueno, Cristian, muchísimas gracias La verdad, hasta la próxima eh, Te esperamos acá con Carlito, si querés venir un día también a contar historias de allá ¿Qué onda gra... en Perú? Ah, ah si sí, estás jugando a, en el universitario, en, universitario eh, o sea. en diciembre viene Me prometió que venía en diciembre Tengo que... Me voy a juntar. No hay drama, no hay drama, ¿sí? No, me... Chicos, con ustedes no hay problema. Bueno. Quédense tranquilos. Muchas gracias, Cristian. Hasta la próxima. En nombre de Facu, Gaby, mío, Matías. Un Dale. gusto haber hablado contigo y... Hasta la próxima. Una, una cosita sola. Dale. Eh, le mando saludos, que te lo nombré antes, a mi prima Steffi, a Torcaza, que la cuido mucho. Uh -huh. A mi tía, que me apoyo. Mi tío, lógico. Y a mi hermana, que yo estoy para ayudarla a ellos en lo que necesite con mi ahijado que es mi hijo más grande. Perfecto. Acá le mandamos, eh, acá le mandamos saludos a Steffi y Cristian. Hasta no. la próxima. Eh, eh, a todos, no a Steffi. A todos. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. La Torcaza no, ya te lo dije. Ya, pero se equivoca, se equivoca. Cristian, muchas bien, gracias. No hay problema, no hay problema, <ríe> Mati. Gracias, Cristian. A la gente, hay unos bueno recién, mientras charlamos, buenos videos de Cristian la grota con doble T, fijate en YouTube, hay videitos de goles de, de Cristian. Cristian, un abrazo grande hasta la próxima. Sí. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau, chau. Adiós.